Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes. Mi nombre es Milen Rama y voy a comentar de manera breve mi experiencia con la huerta en todos mis años de vida. Comienzo explicando que nosotros con mi familia vivimos en el desemboque, a 12, 13 kilómetros del pueblo de Hoyo, en la costa del río Puyen. Tenemos una chacra en la que Se dan frutales, una plantación de lavanda y una parte de bosque nativo. En relación con la experiencia con la huerta, toda la vida he visto a mi madre trabajar con la huerta todo el año. Es impresionante darse cuenta de cómo gracias a un pedazo de tierra bien cuidado, uno puede... ...sustentar muchísimas necesidades, y no solo que es barato, sino que también resulta mucho más sano... ...que lo que es necesitar comprar la mayoría de las cosas para uno poder cocinar. Eh, la huerta, eh, por parte de mi experiencia, ha sido ayudar a mi madre en todos sus proyectos de la misma ella ha tenido huerta desde que yo tengo memoria tanto en Invernáculo como afuera eh, se ha tenido que comprar tierra negra por el hecho de que la gran parte de la chacra en la que vivimos al ser costa de río es muy piedrosa y con muchísima arena no mucha humedad Así que fue necesario poder mezclar todo el suelo que ya estaba acá Con un poco de tierra y un poco de hojarasca y mantillo que sacamos del bosque nativo Sumado a eso y muchos años de reposo y, y de paciencia eh, Se utiliza el abono de los animales que mi madre cuida En este caso es de ovejas y de conejos que ayuda muchísimo a la producción de la tierra específicamente de los frutos y así es como se fue sustentando una huerta bastante grande que por muchos años fue solo familiar y hace pocos años se fue sumando gente y pudimos armar una pequeña comunidad en la que Diferentes familias pueden tener su casa y su huerta para poder, eh, bueno, para poder sustentarse, para poder eh, autocomplacer la necesidad ¿no? y para poder explicar de manera breve toda esta experiencia en lo que quiero concluir es que yo creo que la huerta es como un espacio en el que cada persona puede plantar con la mejor energía posible aquello que quiera que surja de ahí. Y la felicidad que produce el hecho de cosechar aquello que uno siembra, que uno cuida aquello en lo que uno pone esperanza para que salga cada vez mejor, para que la fruta salga cada vez más rica, para que la verdura salga cada vez más sabrosa, todos los años conservar semillas para que esa huerta nunca se termine y no tener que acudir siempre a la compra. Nunca hemos usado ningún tipo de, de pesticida ni productos químicos porque sabemos el daño que le hacen. Por más que tenga beneficios en el hecho de que la fruta salga más grande o con más, mejor color o en mayor cantidad. Porque más que nada nos interesa la calidad más que la cantidad. Y bueno, todo esto es experiencia aprendida en, prácticamente de mi mamá, que es a la que siempre he visto trabajar y no dejar que todo esto se muera. Bueno, muchas gracias por el espacio.